Noelia Pablo te saluda de Radio Carmes. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día Pablo y bueno, buen día a todos los oyentes. Bien.、Eh, Noelia, queríamos hablar con vos porque、mmm, están advirtiendo en esta época del año, como lo hacen siempre,、eh, por el tema de la triquinosis en la provincia de La Pampa.、Eh, ¿Alguna medida de prevención y de control? A ver, contame cuál es el panorama、eh, que tenemos. Bien, sí, es、eh, más que nada porque en la provincia siempre. Ha, ha habido casos de triquinosis,、sí. eh, principalmente en cerdos que se han analizado en laboratorios, n o、sí. eh, tanto cerdos caseros como、eh, los jabalí también, que por ahí es desterrar un poco ese mito de que el jabalí por ser silvestre no se enferma, y ya hace años que en diferentes laboratorios de la provincia se diagnostican carne de jabalí con Con este parásito, ¿no? La trichinela espiral.、Mm. Bien.、Eh, y también、eh, tener en cuenta que en la provincia、eh, es una、eh, costumbre esto de en la época de invierno hacer las llamadas carneadas familiares, sí. Sí. que、es、en general se dan, para,、mm. eh, claro, que sí. se dan para consumo familiar, para el consumo con los seres más allegados y que siempre decimos. Es importante que analicen cómo corresponde esa carne, porque a quienes ponemos a enfermarse es a la gente que nosotros más queremos. ¿no?、Claro. Eh, por lo tanto,、eh, con, este, con estas temperaturas de frío sabemos que son la época donde se hacen las carneadas. Y solicitamos que la gente no deje de analizar, no deje de hacerlas, ¿no? porque son、eh, algo rico y sí, tradicional, sí. pero que aseguren la salud de los que van a consumir.、Eh, analizando la carne, faenan un animal, que tomen muestra.、Eh, las qué, muestras. Qué, ¿Qué es la、sí. muestra? ¿Qué A ver, r、eh, es sangre? Qué, ¿Un pedazo de carne? ¿Cómo, cómo es? Lo, el, el, es un trozo de carne.、Sí. ¿Y qué? ¿Qué músculos se eligen para tomar ese trozo de carne? Son los músculos que el parásito elige、eh, principalmente para ir a instalarse, ¿no? Y son músculos de mucha actividad, para lo cual tienen que sacar un trocito de carne de la entraña,、eh, un trocito de carne de abajo de la lengua o de la mandíbula y un trocito de carne de entre las costillas.、Ah. Esas son las muestras. de elección para llevar al laboratorio y donde si es que el animal es positivo tenemos las posibilidades de encontrar el parásito y siempre le decimos a la gente que aguarden el resultado del laboratorio en algunas localidades hay laboratorios en otras hay que mandarlo a otras localidades a través lo pueden hacer a través de los veterinarios de, de su veterinario、eh, particular pueden mandar las muestras Y aguardar el resultado de ese、um, análisis para poder seguir con, la,、eh, con lo que es el picado de la carne y demás, porque en caso de ser positivo, esa carne se va a decomisar. n o Claro.、Eh, ¿El laboratorio, la provincia tiene, hace análisis,、eh, tiene costo para aquel, aquella familia que necesite hacer un análisis? ¿Cómo es eso? Sí, tiene un co... s t o、eh, Los laboratorios en general hay algunos municipales、mm. y otros que son laboratorios privados que hay distribuidos en gran parte de la provincia,、mm. tras un trabajo que se hizo desde el gobierno para、eh, habilitar estos laboratorios que、eh, en algunos casos hacen solamente el diagnóstico de triquinosis, no, no hacen otro, otro tipo de diagnósticos, entonces son mínimos. Eh, esos laboratorios.、Eh, el costo, si bien、eh, no, no puedo decirte porque depende de cada uno de los laboratorios, pero creo que nunca supera、eh, la seguridad de, de tener un alimento que sea inocuo y más que nada si lo vamos a compartir con. Nuestra familia, ¿no? Claro. Eh, eh, ¿Cómo es el, el tema del parásito?、Eh, ¿Con el calor se muere?、Eh, ¿El problema está en la carne cruda?、Eh, ¿Cómo es eso? Claro, es en sí, tanto los animales como las personas se enferman por consumir carne que esté cruda o mal cocida también.、Ah. Por eso, si bien el parásito se muere a altas temperaturas, en un trozo de carne tenemos que asegurar que esa alta temperatura llegue a todos los puntos del corte de carne y que、mm. no quede ninguna parte jugosa.、Claro. Por eso l o demás r i e s g o para que las personas se enfermen son los chorizos, bondiola, jamón,、mm. eh, panceta, donde es todo carne cruda, ¿no?、Claro. Pero... No hay que dejar de tener en cuenta esto de cocinar bien la carne,、eh, porque también hemos tenido casos de personas que se han enfermado por、eh, consumir carne jugosa. Claro, sí, sí, sí. sí.、Eh, Entonces, no que se queden con la tranquilidad de que,、sí. <risa> que lo comieron, sino siempre llevar a analizar. Y más que nada, si se hacen chacinados. n o Claro.、Eh, Noelia, ¿y, ¿cuáles serían los síntomas、eh, de u n a persona, a tener en cuenta?、Eh, de una persona que, si ha consumido、eh, algún chacinado,、eh, pueda llegar a tener t r i q u i n o s i、eh, s En las personas, cuando en las primeras horas, los primeros días de haber consumido、eh, un producto de esto que esté contaminado, Empieza la primera fase es gastrointestinal, una sintomatología que parece,、eh, em, empieza con diarrea, náuseas, vómitos、sí. y la fiebre. La fiebre siempre es característica.、Claro. Eh, después, ya al, a los 10 días aproximadamente de haber consumido, ya ese, ese parásito, que、eh, los primeros síntomas son porque el parásito está en el intestino de la persona, Y por eso esto de que parece una gastroenteritis,、mm. ahí esa primer a fase es la más importante que la gente tiene que tener en cuenta para consultar al médico.、Sí. Porque es cuando el parásito todavía está en el intestino de la persona, es cuando se puede atacar con una medicación.、Mm. Una vez que el parásito aproximadamente al día 10、eh, invade la, la pared del intestino y por sangre se va a diferentes músculos, es mucho más difícil poder realizar un tratamiento efectivo.、Mm. Y ahí ya,、eh, a las、eh, cuatro semanas aproximadamente, ya el parásito se instala en algún músculo, ¿no?、Mm. Eh, son un montón de larvas que se van a instalar a diferentes músculos. Y bueno, la gravedad de la enfermedad va a depender de qué músculos van a afectar.、Mm. En general afectan músculos de mucha actividad, como puede ser el cardíaco, Y puede ser más grave, pueden ir al diafragma, que a los animales se les llama entraña,、eh, que es el músculo que nos puede afectar la respiración. O sea que puede ser una enfermedad que, que puede generar síntomas de por vida y muy graves cuando ya el parásito se, se enquista. n o、sí. Claro.、Eh, Noelia, se habla mucho de los cerdos、eh, que tienen este parásito, pero no es el único animal que, comestible, hay otros. Claro, en sí, muchos animales, todos los carnívoros,、sí. los que comen carne, son susceptibles a, a contraer la enfermedad, ¿no?、Mm. ¿Por qué hablamos del cerdo,、eh, del que es el, es el de más riesgo para el humano? Porque es el que se, se, se come generalmente en forma cruda la carne, en、mm. forma de chafinado.、Eh, pero también, por ejemplo, los perros, Eh, también pueden contraer triquinosis, lo que pasa que nunca van a ser consumidos por un humano, o en、claro. general no se consumen los perros. Sí. Pero sí otros animales como puede ser el puma, que en muchos lugares también los mezclan para ser chacinados, la carne de puma.、Uh -huh. El puma puede tener triquinosis. Los peludos,、ah. los peludos por su hábito de comer、eh, osamentas y demás también. Eh, tienen posibilidad de consumir triquinosis y en general siempre lo recordamos a esto porque、eh, el peludo en la provincia se consume, se consume mucho,、sí. eh, en general cocinado, pero、sí. también sabemos que en,、eh, nos han comentado de que lo comen en forma de salazón y esto sería un riesgo importante, al igual que el cerdo. Claro.、Eh, el, se supone que el, el, el animal que uno compra en la carnicería de cerdo, ese tiene el análisis,、eh, digo, porque si uno compra un cerdo en una carnicería para hacer su propio chacinado, ahí no habría problema. El problema es cuando uno cría o compra en algún criadero este, local、eh, algún cerdo para h a c e r embutidos. Claro, la carne、mm. de cerdo en general que se vende en la carnicería debería ser. carne que pasó por un frigorífico y en todos、Ay. los frigoríficos、eh, se hace el análisis correspondiente de triquinosis entre otros tantos, ¿no? Sí, sí. Para darle inocuidad.、Mm. Por eso, en sí, nosotros lo que hacemos referencia en la prevención es para los que crían cerdo, hacerlo en condiciones limpias, porque también otro de los animales que mantiene la triquinosis en el ambiente son los roedores. Los roedores, gran porcentaje, tienen triquinosis y son los que Permiten mantenerla en el ambiente a la enfermedad. n o、mm. eh, Entonces, los que crían cerdos que lo andan en condiciones limpias, que no haya excesos de comida.、Eh, los que faenan, pueden criar cerdos y faenar para consumo propio, esto de las carneadas、eh, familiares,、mm. que no dejen de analizar la carne, o si cazan un jabalí, que no dejen de analizarla para antes del consumo. Y para quienes compran chacinados, que compren con el rótulo correspondiente, que si tienen un rótulo, hay alguien responsable que le asegura la, que se asegura la inocuidad de ese producto que está correctamente analizado. ¿no?、Bueno. Eh, Noelia, ¿este año hemos tenido casos de triquinosis aquí en La Pampa? Hemos tenido casos en cerdos、mm. de triquinosis.、Ah. En La Pampa tuvimos、eh, dos brotes importantes en el año 2009 y 2010. Eh, en el sur de la provincia y después、eh, se mantuvieron los casos muy bajos y son, eran casos aislados que pertenecían a consumo en otras provincias, pero la gente era residente acá en La Pampa、mm. y en el 2017 volvemos a tener un brote grande en Pico y en el 2018 en Cuchillocó.、Mm. Por lo tanto, no hay que dejar de, de sensibilizar a la población en esto del análisis, ¿no?、Mm. Eh, Antes del consumo de la carne.、Eh, bien, Noelia, cualquier duda,、eh, ¿hay algún teléfono de la gente que pueda llamar、eh, o acercarse a algún lugar?、Eh, sí, pueden,、eh, bueno, los, en cada localidad, al hospital de cada localidad,、uh -huh. eh, por la parte de salud pública a la cual、eh, yo pertenezco, y después también pueden consultar a los veterinarios, los、uh -huh. veterinarios de cada localidad. son quienes、eh, pueden hacer las recomendaciones correspondientes y bueno,、eh, se está trabajando en conjunto desde hace años con el Ministerio de la Producción, con la Dirección de Ganadería, con INTA, con CENASA, las oficinas locales de CENASA también pueden darle、eh, la información que necesiten, el Colegio de Veterinarios, por eso es que los veterinarios de cada localidad pueden informar a la población también y、eh, Salud y el Ministerio de la Producción, n o como venía diciendo. Claro, Bien, b i e Noelia, n、eh, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias、eh, por toda la información、eh, que nos ha no, dado. No, gracias a ustedes por permitirnos eh, dar, eh, permitir sensibilizar a la población en este tema que es tan importante para evitar que la gente se enferme. Bueno,、eh, que tengas buen día. Igualmente para ustedes, hasta、gracias. luego.